Buenos días, acá estoy, soy Lucía, está Sofía y está Craig entre nosotras, sí. <ríe> que nos graba ¿verdad? Claro, Craig es el plan B por si el Audacity falla. Sí, nos divierte mucho esto del Audacity, Craig. Sí, sí, Craig es muy divertido, ahí está. Bueno, sábado de la mañana, café en mano. Para Yo te hablar cito. Sobre el... Te cito, bueno, hay unos problemas pero no pasa nada, <ríe> todo está bien. Todo está bien. Exacto. Vamos a hablar del capítulo número 7 O el capítulo del vómito Exacto <risa> Bueno eh, Recién justo antes de empezar Lu me preguntaba Qué me parecía, porque no nosotras hablamos poco Tratamos de hablar poco antes de grabar, ¿verdad? Sí, así todo es espontáneo y maravilloso Exacto, sí, yo funciono con la espontaneidad Trato de, de planificar este, estas cosas Y le decía, soy muy torpe, me voy a trabar No me va a salir <risa> Eh, bueno, ¿qué te pareció? Bueno, es el primer capítulo que yo me río en serio ¿En serio? Sí, fue el primer capítulo que me reí posta No sé si porque justo en ese momento estaba, viste es Que a veces a uno le pasa que está muy buen humor Y ve un capítulo y dice ¡Ah! ¡Esto es fantástico! Y tal vez lo, lo estoy inflando Pero yo me reí bastante con el humor que apareció en este capítulo ¿A vos qué ¿Te tal? ¿Te gustó el vómito? Lo del vómito me, me, me estallé Ay, a mí me, como sabes, me dio mucho asco Sí, Luli no puede No puedo, no puedo A mí me acordé, viste, que te dijo el capítulo del vómito Porque también tuvimos en Sex and the City El capítulo del pedo Sí, ese y tenemos... también me reí mucho Ese me, encanta. Sí, muy ese me bueno. encanta Y también tenemos la película de la caca Cuando Charlotte se hace caca En México Claro, ese está muy gracioso Pero no, tan... para mí el del pedo es el mejor El del pedo es increíble Es increíble, el de Charlotte más o menos Y este más o menos Pero yo me reí mucho igual Además este me dio bronca porque yo quería ver la cita Y no me mostraron la cita Sí, es verdad o sea, Yo también pero me bueno. quedé con intriga de eso Eh, estuve escuchando cosas y decían los los guionistas, sí. esos que tratan de justificar todo, ¿viste? Como, sí, sí, sí. Es, lo que escribimos está muy bien, y bla, bla, bla. Sí. Eh, decían que fue re difícil eso del vómito, que tenían unos efectos especiales de una cosa, que iba un tubito sí. eh, por el costado de la cara y que estaba agarrado a como un, no sé, un recipiente abajo del vestido de ella y dentro de los pantalones de él y todo era un quilombo y salía mal. Ay. Eh, y parece que, no sé, como que la Fue un problema en serio y echaron gente por esto, como que fue un problema. Ah, rodaron cabezas. Y, y sí, tal cual. Y al final Sara Jessica Parker, medio que se puso eso liquidito de vómito en la boca y lo te... Qué asco, pero que no se sé, dijo a la mierda, dame. Y sí, mira, yo me acuerdo que una vez vi un especial de. Como, creo, ¿eh? Que pero no estar mintiendo, de que vi como un especial del exorcista y decían que para los vómitos utilizaban como un puré de arvejas de lata. Uh, sí, seguro, Ay, la época que hacían efectos especiales, en serio. Sí, exacto. Y dije, bueno, tal vez hicieron lo mismo, porque pues hay que meterse eso en la boca, ¿no? Para sí, vomitarlo. Qué asco. Pero sí, to todos pensamos en el exorcista cuando vimos este capítulo. Es que igual y bueno, es medio intenso, como eso es de una gastroenteritis, no es de estar en pedo. Sí, era, era un montón, además él vomitó y no sé si ella vomitó porque él vomitó, porque no sé qué Ay no, encima los zapatos, ese vestido divino celeste que tenía Yo pensé lo mismo, los zapatos <ríe> Como cuando se muere el señor ese en la ducha sí. Y están los zapatos en la ducha y yo digo, ay no, los zapatos yo también, no importa, yo también decía los zapatos Bueno, bueno. así que así que si sí, Carrie como vos bien previste se metió en Tinder o la metieron Regresando. la metieron sí la metieron sí sí sí eh, pero viste es que nos dieron al principio el, el comienzo del capítulo ese, mm -hmm. ese pantallazo de que pasó el tiempo que fue medio raro no cómo sí, se nota fue raro. Que, no, que no es Sex and the City del pasado que es Ay, otro sí. porque sí. eso fue raro Sí, es como demasiada producción Sex and City era tan crudo, me parece, también uh -huh. Y esto se, se ve demasiado okay. bien y me molesta Es como en Los Simpsons, que se ven muy sí. bien los capítulos nuevos y me molesta Sí, sí me Pero sí, empieza, que ya vimos que es un set Porque lo publicaron, viste, en el backstage Y sí. es un set, una ventana y una, un árbol adelante Unas hojitas que le pusieron y el vientito que va pasando Y ella escribiendo, viste, escribiendo sobre su, eh, su duelo Sí Exacto. Un, un libro que se va a llamar Am Amada y, o Amor y Pérdida, Perd una cosa así sería, ¿no? Reinteresante interesante. Sí. sí. Ahora, una, una cosa, perdón. Viste sí. que pasa el tiempo y pasa la nieve y qué sé yo, y parece que pasa un montón de tiempo. Sí, como un año mínimo. Pero no. Pero no. Pasan tres meses, porque es lo que le dice Miranda que, que Che no le respondió en tres meses. Ah, es verdad. Entonces, cualquiera. ¿Qué? Qué raro. Ahí se confundieron ellos, se pisaron. Qué sé yo, ponele. Pero además me pareció raro. A mí se acordó, esa que A Disney, esa entrada. Sí, sí, sí. Faltaba como unos pajaritos y un ciervito sí, sí. por ahí. Por la música. A mí también me tiró tipo peli de los 40. Sí, uh -huh. sí. Porque sí. sí, sí, la musiquita, ella ahí. Viste que se la veía llorando mientras escribía también. Eso era muy lindo. Sí. E ella como siempre, como actriz... Siempre me 10. saco el sombrero Ni hablar genia. Ni hablar Bueno, eh, así que escribe escribe su librito Sí Y, y se uh -huh. lo presenta a la editora uh -huh. Y eh. estoy fascinada con ese personaje Quiero esa actriz Quiero que parezca me siempre Me encanta, <risas> divertidísima Sí, Sí. qué, qué, qué bueno A mí me hizo acordar a um, Como película con Barbara Streisand O algo por el estilo <risas> Claro, puede ser. Ajá, Me hace encantó. acordar la actriz a una... Ay, es difícil. ¿Vos veías Verónica's Closet? Uf. ¿Te sí. ¿Te acordás la, sí, la que con, era la amiga? ¿Con, con Brooke Shields? No, Cristi no. Ali era, creo. Era Cristi Ali. Bueno, la que es la amiga. Sí, Sí. ¿Qué? igual lo reconozco el, el, el show. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No es la de Ocus Pocus también? La que estoy diciendo, uh -huh. esa señora. Puede ser, Es ¿no? la misma, sí, exacto. Sí. Que esta es, mágicamente, es tipo la mejor amiga de Jennifer Aniston y es como que es esa, esa amiga de, de estrellas. Exacto, sí. Es así. Es así lo que decís. Y esa, bueno, y se me parece hizo a Sí, Ay. sí. Es que tiene el mismo cara, creo que de mujer judía, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, sí. Bueno, me encantó ese personaje y quiero que aparezca mucho más. Quiero más de gustó? ese personaje. ¿Te sí, gustó me... el outfit de, de Carrie ahí, de Joker? Sí, yo soy de las que te puso así en... En la historia Es que a mí me gustó A mí me encantó, a mi Carrie no falla Tal cual no era, falla. era el Joker de, de, de, Tim, de Tim Burton además Exacto Qué bien qué, sí. eh, eh, Eso es moda, boluda Sacar sí, algo así y ponerlo y que esté, esté Piola Tal cual. Bueno, sí que la, la editora esta Le dice tipo, hermoso tu libro, divino Pero es un bajón Es un claro. bajón Sí. Y tu, tus lectores no se merecen Como una alguna luz de esperanza Algo <ríe> cuando dijo esto Yo dije De nuevo Disney <ríe> Y puedo dulzar todo Claro Como la, The Hope ¿Qué? Sí, sí, Pero bueno Sí Nos tenemos no, no que sé. agarrar No, igual, igual. no No me pareció Una mala, una mala idea Digo uh -huh. Así que le dice, bueno, salí en una cita, no hace falta que tengas una relación, no hace falta que hagas nada, solo andar en una cita a ver qué onda. La vida. Y después pensaba, tal vez creo que lo escuché en otro podcast, no es que se me ocurrió, pero decían un montón de citas y de cosas en la en Sex and the City original, también eran tipo asignaturas para Carrie y cosas así. Claro, sí, sí, sí. Como... Es raro que... Que ella encuentre a alguien y diga, tipo, vamos a tomar algo, como que era raro. Sí, como que ella era, era siempre investigación para los libros. Sí, un montón, para las columnas, claro. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. Sí, creo que con esa eh, esa es... Como con esa excusa Ella entra y, y se anima a explorar Mucho más que simplemente tirarse la pileta Y buscar por tienda, o algo por eso Porque es medio cagona sí, sí, sí, qué sé yo Yo lo entiendo me, Cuando, cuando después tiene la conversación Con, con Miranda bueno. en la calle Viste, es Ahí ahí sí. se cae la ficha de, Sí, tal jodido cual. Tal cual bueno. Le dice, claro, no sé si quiero tener sexo de nuevo No sé, o sea, ni siquiera lo está pensando Claro, como no, no me imagino con otra persona que no sea Vic por ahora. Tal cual, igual de nuevo, es muy pronto. Es, para mí ese duelo debe ser muy... Interesante. A ver, pasamos, el, pasaron los dos, no sé, dos meses, tres meses, ponle que llevamos ocho. Uh -huh. Desde el principio, ocho meses. Sí. Es medio fuerte. Es medio fuerte, sí, sí, sí. Y, y acá, mira, estoy construyendo una crítica hacia el show. Yo creo y, y critico que, que la expongan así a, a salir porque para mí detrás de fondo hay algo como eh, sos grande, pero todavía estás buena, entonces podés eh, conseguirte claro. a alguien, ¿me entendés? Y por eso la apuran. Sí. Algo sí. de eso. No, no no lo puedo todavía decir bien como eh, organizar sí, el sí, pensamiento. Tipo, no pero sí, no te dejes estar. Exactamente, y eso me, me, me molesta. No desperdicies lo, lo último que te queda. Entonces, una cosa eso. Así. Exactamente, eso. como que eso está, ese mensaje está por ahí dando vueltas en el show y me molesta. Sí, puede ser, puede ser. Igual y... mentira, me va a ser divina hasta los 90. Obvio, obvio, pero que esté esa idea es eh, por eso, es eh, como. Eso lo sabemos vos y yo, pero sí. que planteen esa idea por detrás del show me, me, me molesta. Más full. Bueno. Así que bueno, si seguimos con Carrie, viste, como que después va ese almuerzo, quién sabe ya que es, con, con, con Miranda, con Charlotte y Sima, que está en papel Samantha. Sí, como que ya está, está re ahí. Ya está. Uh -huh. Y le dice, bueno, yo te anoté Tinder, en no sé qué, y no sé, y te fue re bien, le dice. <risa> y sí, cómo no. Y ahí aparece, le muestra a unos chabones y dice, mira, es, no sé, y pasa y pasa un tal Peter. Que es el que después ella mira de nuevo en este Tinder o lo que sea, y dice, bueno, a ver, vamos a ver qué onda este pito Sí. Un lindo señor. Sí, está muy bien. Es, es, es, es una, como un rematch para ella. Sí, a full. Parece un poco Berger, me hace acordar, como Berger. Ah, oh, ¿no? Mejor. Tiene como una ¿Sí? onda. Sí, sí, sí. Real. Y este este es profesor de matemática, nada que ver con Big ¿viste? Como mucho más de pueblo. Sí, eso me agrada. Es como sí. que, que dije, ¡ay, es docente! <risa> es docente, pero tiene mil dólares para gastar en esa... Ay, ¿cómo se dice? El remate. Sí, pero así en el remate... En... Ah, sí, no sé, como... Oh, La recaudación no sé, sí. de fondos. Sí, sí, eso que... esas cosas que hacen los yankees. Tal cual. Que además para... rematan gente. <risa> Cualquiera. Todo eso es screen eh, Pero ah, lo que iba a decir, tal vez él es profesor de una facultad de una universidad muy importante, o algo así sí, también viste... me suena. Claro, cuando les va mejor, viste, como que les va bien. Y sí, para un docente siempre trabajar en universidades <risa> es como retop. Es el sueño, Mejor trabajen en NYU, ¿viste? qué sé yo. Claro, por eso. Y, y bueno, nada, salen. Él le dice, soy viudo, ella dice, soy viuda, y dice bueno, vamos a tomar un poco de alcohol, y después pasa el vómito. Claro, se pasan de... yo no puedo entender cómo te pasaron tanto de copas para vomitar así, pero bueno. Encima, Carrie no sé. tiene una resistencia. Viste, siempre está pidiendo alcohol, después dice que el alcohólico y es mirando. No sé, por eso, por eso mismo. Así que bueno, ahí está la escena del vómito, que yo me estallé. Me estallé porque además me parecía absurdo, porque era un montón todo un montón y ahora parece que eso les recostó firmarlo eso yo no sé si lo hablamos la vez pasada por decir sí, les recostó firmarlo porque había muchos paparazzi y demás sí no creo que no lo hablamos o sí no bueno, sé no, no me pero, acuerdo pero y, y, claro por eso es un callejón es un callejón donde está el restaurante claro sí el restaurancito ese me parecía como ay qué lindo para una cita muy lindo cita. muy lindo y ella estaba alvina con ese, ella... ese vestido celeste ah. Ah, ese vestido pintado <ríe> pintado le queda Me encanta. Bueno, así que después del vómito, es la parte esta, ¿no? Sí, de, de, de la recaudación de fondos de la escuela de las hijas de Charlotte. Sí. Que van sí, todas sí. las amigas. Cosas... Bueno, no importa, ponele. Siempre hay un eh. capítulo de recaudación de fondos de Ari. Oh, Dios, siempre. ¿sí? ¿Es tan común esto? Sí. Acá no. No, Así, nunca, no existe, ¿no? No, no existe la plata para eso O si sí si existe, nosotros nos, no nos reunimos con gente que, que acude claro, a esos mira. eventos Bueno, y ahí Charlotte la puso como para que la oferten Exacto <risa> Para una cita con ella, con la sex Rider. Eso fue muy gracioso, eso sí fue gracioso Sí, sí, sí, ay Pop, pero qué incomodidad para Carrie eso Y además después se lo corrigen entonces qué es peor mm. y se... Y se apuesta a ella misma, ¿viste? Ella dice, bueno, no, yo pongo plata y Charlotte también pone plata y nadie quiere poner plata y me no da mucha es... pena. Era una, una cosa de incomodidad tremenda. Hasta que parece El Salvador. Sí, que justo fue el mismo evento. Justo. Esas cosas que de casualidad. O sea, Nueva York es enorme. Claro, bueno. Tal vez él es, es profesor del colegio de las chicas. Sí, qué sé yo. Qué raro, igual. No, Rarísimo. no, no se dijo que estaba ahí, no me acuerdo, no dijo. No. Que viste que ahí ella le dice a Anthony, tipo, ahí está el chabón, profesor mm. Puk le dice a Anthony. Muy claro. <ríe> Anthony es, es lo más gracioso de toda la serie. Real, me encanta. Eh, y le sí. dice, tipo, por favor, seguilo, que se vaya, que no me vea. ¿Mm? Y bueno, Anthony se distrae con un mozo, viste ahí. <ríe> dice que claro. está en el baño. Sí. Así que bueno Y después de nuevo Ella accede a salir con el chabón Sí eh, Por el bien de los niños Dice, ¿no? Como porque bueno Vos apostaste Vamos a hacer esto O sea okay. que de nuevo De una nuevo es de Sí, de nuevo es una excusa mm -hmm. Bueno, Pero está bien Es linda Sí, es ¿sí? linda Y es lo que le da la esperanza Y bueno, me imagino que con eso Va a escribir el epílogo Y, y sacar el libro Exacto Fantástico Ahí tenemos todo el arco de Carrie Sí Cortito Cortito Pim pam pum <risa> eh, Bueno, vamos al de Charlotte Que oh. Yo a veces le digo Charlotte Pero es corta no como... Charlotte bueno, Ella Charlotte Vos lo decimos en francés Sí <risa> <risa> eh, Que también es, es un algo que no No, no va, no <risa> Ay, No sé, qué aburrido Todo sí. cuando llega y juega con las viejitas Ay, y pone sí. la música de rock ¿Qué, ¿Qué es eso? No sé, intentaron ser graciosos. Igual me ríe sí, un poco, pero no ay, fue no. el mejor momento. Sí, pero es que es otra serie. No sé, está como en otro plano. Uh -huh. Yo pensé igual que, viste, que en el. Nos mostraban antes que Harry se caía en ese Después, sí, sí, después. Y, y yo pensé que, que se iba a romper algo, pero no. Claro, era, eso era otra historia. Uh -huh. Pero no, no, un embole sí eso también como que no me interesa claro como que no, nunca llega a nada eso nada. pasa como que sí. no, no explota no no sé o sea lo que pasa vamos a recordarle a sí. nuestros oyentes sí sí ella juega al tenis en un lugar muy top muy top viste que, que no tiene vaya. como canchas por piso es un edificio parece porque después bajan como en esos esa escalera sí sí parecía o sea, más no un, es... un lugar es un lugar muy raro ese Sí, porque no es un club, parque. Esto no. debe ser mucho Nueva York, porque como es una mega ciudad. Uh -huh. eh, tienen también que siempre veo en series esos edificios donde se juega el golf, ¿viste? Que tiran la pelotita y que sí. son rascacielos. Sí, sí, sí, eso sí lo vi. Pero este, por ejemplo, me, también me llamó la atención. Era tenis, pero era Era medio paddle, porque era tenis, sí. pero era sobre cancha dura. Exacto. Sí, era, para mí eh, era paddle, pero bueno. Bueno, en fin, entonces ella juega al tenis, tiene como su cita del tenis con el LTW, e el TW. No, no puedo, eh, no puedo con su nombre, no, no. Lisa Todd Waxley. Lisa, nombre, Lisa. Bien. Nada, entonces juegan al tenis, juegan con unas viejitas, son las dos recompetitivas, la pasan bárbaro. Un día Harry le dice: Tipo, me encontré con el marido de Lisa, porque a nosotros no, no nos invitan al tenis? Bueno, qué pesado, tipo, déjala oh, tener, su... sí, tener su salida. Sí. Bueno, sí. así que van y como son re competitivas las dos y Charlotte Zarpado, sí. Viste, va a, de a devolver un saque, no sé que ni cómo mierda no se dice, viste, que deporte no sé, Un remate, que... algo así. Va, sí, va a devolver la pelota. Y no confía en Harry porque es peor que ella jugando. <risa> y ella lo choca y lo tira a la mierda y se cae. Sí. Y el chabón está todo el capítulo diciendo, ay, no me pediste perdón, no me pediste. ¡Qué chabón! Insoportable. Ay, Dios mío, y le repite, y se... tipo, le pedís perdón a todo el mundo todo el tiempo. Y ahí la, y la frase que mete ella de, las mujeres le pedimos perdón. Sí. Ay, Dios, ya pedimos suficientemente, suficiente perdón toda nuestra vida. Sí, ay, no. no... No, de basura, perdón, pero basura Tal cual, esa frase es basura Basura, porque no, no suena nada, no no es no, no es está actualizado Es el libro de autoayuda de los 90, ¿no? no Exacto sé. Ah, terrible Y después Durito. seguía la, la historia porque tampoco, o sea, la joda es que a ella no le gustaba Que la vean pelear con Harry, que pelea en la calle, tipo, se pone reír. Te reenojas. Sí, sacadísima. Tono. Igual me gustó verlas enojadas, sacadísima porque es una mina que, que contiene todo. ¿viste? Sí, pero no, no me pareció que le da el el, no sé, el talento para actuar eso. Puede ser, puede ser. Y, y tiró un fuck. Sí. Que sí, es rarísimo, sí. debe ser la primera vez que Sherlock dice fucking. Sí. <risa> es que sí, ella es tan correcta. Ni hablar. Y entonces no, no le gustó que, claro, que la amiga la vea pelear con el marido. Y después, bueno, esto se remata de nuevo, o sea, se despeja porque en la en la cosa de la calidad esta... O ellos aparecen que, también sí. peleando. Por, tu, por toda esa cosa del micrófono. Ay. Ja, está todo inútil. Tipo, todo el mundo sabe que las parejas se pelean. Gente, ¿qué, sí. qué, qué, qué, qué me estás queriendo mostrar? El micrófono era insoportable, la mina no es tan boluda, ¿cómo no le vas a hablar al micrófono? No, encima, yo cuando, cuando empezó a aparecer eso en el micrófono, no me reía porque yo dije, uy, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Está teniendo tipo un problema? Algo está pasando ahí. Ahora no, estaba nerviosa. Claro, pero bueno. Fue raro. <risa> no sé, raro. Bueno, eso pasó todo lo que pasó con Charlotte. No sé, sí. no pasó nada. No pasó nada y quedó. Eso no fue nada, gracioso, la <risa> Y entonces. ¿Qué vamos nos queda Miranda? Creo que es lo más interesante. Sí, la verdad que sí. Está ahí, está Miranda. Que intenta no sé, tener algo con Steve ahí en la cocina de nuevo. O sea, como que recreó, recreó <ríe> la escena. Sí, qué gracioso. ¿Cómo me reí con eso? Sí, y el chavo que se va a lavar las manos. Está muy bien. Está muy bien. Sí, obvio. No es que no, pero. Como... Es mamo, pero está muy bien. No, yo lo que yo lo que creo es que siempre viste tratan de mostrar un idílico de las relaciones sexuales que nada que ver, viste, con la realidad. Después pasan otras cosas, como eso, ¿Almán? como que el chabón dice, pará, me voy a lavar las manos, estaba con comida, no sé, estaba otra estaba vez con wasabi. Comida, creo... Sí, <risa> claro, me muero, imagínate Estaba con comida picante, claro, me parece grasosa, dijo este huele, esto huele raro. <risa> ¿Cómo lo no, estoy? Obviamente, lavate las manos, hermano claro y te lo muestran como uy qué corto mambo y ¿no? nada pero bueno estas cosas que tiene la serie medio rarísimas sí y... pero bueno la escena está muy bien porque sí, está muy ella... bien, la... ellos actúan muy bien esa incomodidad yeah. el, el intento de tiempo todo es como muy real mm, sí y la cara de ella de esto no está funcionando es como being there mm -hmm. <risa> ay sí sí sí sí sí sí, sí. La verdad no, que... Me reí, me reí mucho y me dio mucha pena, pero bueno. Sí, yo también, pero, no, porque nosotros queremos mucha en realidad la relación de ellos, ¿no? Como bueno, de... pero sí, pero si no es lo que ves para Exacto. Miranda... Y bueno. Las cosas Esto, cambian... Hay mucho odio, te dije, ¿viste? como sí. que hay mucha gente que no, pobre Steve, y Miranda es una hija de puta, y, y no sé. Y todo, bueno. todas cosas horribles, casi a che. Horrible. Yo creo que hay, hay mucha gente que es muy inmadura. Eh, emocionalmente, ¿no? Y como, sí. Realmente Porque si no puedes aceptar que la gente Cambie es porque algo está pasando ahí gente... Y un poco, de, un poco sí. lgbt fóbicos También Régate. Régate, Porque ese odio H es totalmente Innecesario Sí, además pobre, está bien, pobre Steve Pero bueno, no sé Están casados de 20 años Y sí, tal cual Y además, y, pues mira, para ese, para ese público Lo que digo es, la vida tiene idas y vueltas y, y no sabes qué va a pasar con Miranda No, ni hablar Así que bancala, déjala que explore Tal cual uh -huh. Así que nada, Miranda qué hace eh... Ah, le había mandado el mensaje a Che oh, Eso, sí. me, me, me hizo mal ¿Por qué te hizo mal? Y... Porque nada, le manda el mensaje Y Che nunca le contesta Está bien, sí. puede pasar, la gusteó Sí. Así se dice, ¿no? Sí, la, la, la regosteó. <ríe> y después se la encuentra. Esto esto también es rarísimo. Están en esa cosa de caridad del colegio. Sí. Y aparece Che, porque mirando la escucha, ¿viste? La escucha, sí. escucha la voz y dice, Che. <ríe> <ríe> Ay, no, dije la escucha mal. La escucha. Bueno, la escucha. La escucha y. Y, y mi carri le dice, tipo, sí, la invité, por la invité Ay, la puta madre. Le invité porque Charlotte me invitó a mí y yo le dije a Che, ¿y cómo no le decís a Miranda? Ya, ¿no? esas cosas que tiene Carrie, es como, yo, no, es como, no podemos hablar más, no soy tu amiga. Sí, pero ¿cómo no le, no le vas a avisar? Sí, sí, sí, terrible. Terrible, qué mala amiga. Pero malísimo, de cuarta. Para mí como eh, proceso de negación total de la sí, posibilidad sí. de que Miranda y Che estén juntas. Juntes. Es posible, es como vos la negación que decís de, sí. de Carrie siempre. Sí, sí, sí. Porque no puedes no decirle. Pero bueno, no le dice, se sorprende <ríe> y se encuentra con Che ahí en el, en el evento. Sí, pero se está ofendida, viste, que Che no le dio bola y le dice... Uh -huh. Como, bueno, no, me voy, estoy esperando acá mi Uber y Che le dice, no, bancala. <ríe> claro. Claro, bueno, ahí ella eche, digo, eh, le eché <risa> eche, eche. claro, explica que en realidad no es que eh, le intentó gostear sino que, eh, acá viene lo loco que dice, estoy drogada un montón de tiempo, dro estoy ah, drogada sí. y como que fue un montón y se cuelga y, y además y... recibe muchos mensajes claro, y como que en, en esa cantidad de mensajes se le pierden algunos Y como yo me quedé pensando es un montón. Ah, qué feo que te digan eso. Por eso, es un montón. Pues estoy drogada de todo el tiempo y bueno, qué sé yo, estaba por ahí, y no sé, re feo. Sí, además a mí me enciende una alerta roja enseguida si me dicen una cosa así. Sí, las banderitas rojas de Twitter. Sí. <risa> sí. Claro. No, no, Red claro, claro. Pero bueno, Eh... Y bueno, pero ahí le dice, bueno, pero ahora te quiero desnudar y no sé qué. Y mirando dice, bueno, dale. Ya fue. <risa> sí, se Así el... le dice. <risa> Y se toman el, el, el Uber, ¿no? Sí, me imagino que se toman ese Uber y no sé si irán a un hotel o será en la casa de Che, no sé dónde es. Uh -huh. eh, que ahí muestran un, una escena erótica. Sí, no se puede creer. No se puede creer. El final de una escena erótica claro. y, después, y que Miranda le dice Estoy enamorada de vos uh -huh. Y le dice No, no estás enamorada de mí Estás enamorada de vos conmigo Y estuvo sí. bueno porque muy es bueno. muy probable Exactamente Por eso es lo que decía como Miranda está entrando Ahí ah, sí, sí, sí, sí. Explorando Bueno, ya está es padre, Todo lo que pasó en este capítulo no, no pasó demasiado no, pero bueno, igual aún así yo me reí la pasé muy bien. Sí, sí, sí. Qué cortito. Y, sí. y ahora, ¿qué va a pasar? Sabemos que el nuevo capítulo hay una marcha del orgullo. Sí. Y está Miranda. Y también, ¿quién está en la marcha? Porque aparece? El, el hijo. hijo de Miranda. ¡Ah! Sí. <risa> ah, y, y parece como que va a haber una charla con Steve. Ah, eso, eso va a ser fuerte, me parece. Va a parte Sí, qué sé yo. No sé qué le dirá. A lo mejor no es como sé. que dicen, bueno, no sé, seguid en la casa, pero yo voy a hacer esto, no sé. Claro, vamos a ver qué, qué nos espera. Tal cual. Y, y bueno, seguro vamos a ver un poco más de Carrie con el profesor, ¿no? Ay, sí, ¿seguirá con el profesor? Y yo supongo que sí, porque dijeron que iba a salir, así que... Sería re lindo que cuando vuelva a tener sexo Lo tengan con Aidan, en realidad Ah, Es lo que queremos todos Es lo que queremos, sí, sí, <risa> sí. visto que Steve habla de su bar ¿Mm? Y, y en el bar Ese bar era, era medio dueño con, el, con eh. Aidan Como que Aidan había puesto sí. plata Sí, sí, sí, así es Ay, Ojalá, ojalá aparezca Igual no sé, porque dicen como que Él dijo que sí uh -huh. que El actor dijo que estaba En IMDB okay. no aparece Y en, no sé, como que Sara Jessica no confirma nada. De, bueno, deben estar Me ahí tratando. Matando. Quedan tres capítulos, ocho, nueve y diez quedan. Y tal vez lo ponen así, tipo bomba de humo, dos segundos antes de que te termine la temporada. <risa> <risa> A ver, soñemos, ¿qué puede pasar? O, o sea, con Aidan nada. Para mí Aidan quizás aparece, tienen un, toman un café, no sé, no, no creo que pase mucho no sé, como, en, tienen que tirar una buena bomba para que termine la temporada y que la gente diga, ah, lo quiero volver a ver, porque es todo un nuevo formato. Así que... Sí, sí, sí, sí, o tiene que te, quedar te en cliffhanger, decís vos. Exacto, eso claro. decir porque si sí, no, sí. no sé, puede fallar y, y sería muy triste. Yo quiero que parezca, Sam. para mí esa sería la mejor jugada de la Yo historia también. publicitaria. Tipo, aparece estaba mi grito por la ventana ¡Oh! ¡Viva! Sí, sí, sí, ¡Viva sí, la no. patrias. Gol de Messi ¿sí? <risa> Una cosa de sí me va a pasar Ay, Sería ideal tipo que se baje del auto Ay, qué ideal Sí, pero bueno, no, no no, para Bajemos un cambio porque okay, si que no... ellas vayan a Londres, es que no va a pasar <risa> También, sería muy bueno No va a pasar mm, Difícil <risa> y Charlotte bueno. no sé qué más le... Porque claramente no hay una historia para Charlotte No Estaba un poco como... No sé qué le hubiera puesto yo, no sé O algo, alguna ¿Sí? enfermedad Ay, yo estaba pensando... o sea, como, como la no guionista que soy Yo también no en enfermedad Que, que, que tuviera que enfrentar una enfermedad Bueno, vos bajó? y yo somos eh, Drama queens Sí, somos drama Sí, sí, sí, bueno, mucha gracias okay. Anatomy Natomi No, no sé No sé qué podría pasar con Charlotte Es como que su vida me aburre un montón ¿Sabes qué hubiera estado bueno? No sé, no, tipo algo como que Pierda la guita Sí, sí, sí okay. o no, que Algo no así hubiera estado mal. interesante Que tuviera que volver a trabajar Que, no sé ah, Bueno, sí Eso de volver a trabajar hubiera estado bueno Tipo, mis hijas ya son grandes uh -huh. Estoy aburrida y quiero volver a trabajar, y que tenga que competir con pibas jóvenes, creo que hubiera sí. sido lo mejor ese hubiera sido el mejor la verdad que sí. pero bueno a lo mejor es el ¿Qué? futuro no sé que a lo mejor es el futuro sí, puede de ser no puede sé. ser que pase eso y bueno, lo de la plata hubiera sido divertido que venga Harry y diga, uy la cagué nos oh, van a embargar todos oh, sí. <ríe> tenés, tenés que mandar a las chicas y también Tenés que mandar a las chicas a, chiques a un colegio público. <risa> y tenés que vender tu ropa. No sé No, no es sé, que seamos malas, así. sino que Charlotte es muy es un, es un personaje que cuando tiene dificultades aparece como mucho más guerrera, más eh, brava, inteligente. Como sí, sí, que, sí. sí. Que si está muy plano su arco, queda ahí. Uh -huh. Es muy aburrido. Bueno, Bueno, no sé. Los otros arcos sí me divierten, sí, Me parece que están bien. Me parecen muy interesantes. Bueno, eso fue todo. Creo que no Creo hay nada que no. más. Sí, ahí estamos. Bueno, los saludamos. Bueno. Gracias por escucharnos. Esto fue todo. Este es un capítulo más express porque el anterior había pasado sí, muchas cosas. Tal cual. Vamos a ver sí. qué sigue. Y... Y bueno, somos Esh, Luli Es Vandal Series, no se olviden de, de seguirnos, también en Cosmocielas Que ahí es donde sí. subimos todo Y yo sí. soy Mole.so, si quieren ver videitos de danza Ay, se escuchó un Whatsapp En serio, que... yo no escuché nada <risa> El mío, el mío, bueno Voy a dejarlo porque es, es anecdótico Besos bueno, un saludos. Chao, chao Chao